7.9 Para volver a pensar Empezar a creer Sentir 107.9 Encu Colomaremos así To ganjise maulade, kurbani masasi, wa ganjise maulade, kur Hidale calle cuánto pueblo con esperanza Perdón ¿Alguien nos puede prohibir los sueños? Solo los perdedores Cuanta alegría desparramada ¿Alguien nos puede reprochar la risa de estos días? Solo los resentidos y odi odiadores P eh, Volvemos a intentar un mundo más justo En que los de arriba No olviden a los de abajo Siento el privilegio De brindar por esta Argentina Que vuelve a caminar hacia adelante Mi patria, la patria grande llora Alrededor nuestro Y nos tenemos que abrazar a todos A Bolivia Para que no se desparrame el racismo y el odio Hay que hablar de Colombia Para que sus gritos sean también los nuestros Atentos con Uruguay Que no se pierda nada de lo ganado Las mujeres peruanas nos avisan Que América Latina va a ser negra y feminista Y mi Chile Mi Chile necesita el amor infinito de nosotros Los están dejando ciegos los están llenando de perdigones y siguen siendo traicionados por los mismos de siempre. Lloro mi tierra mientras festejo mi lugar en el mundo. No me queda otra que rezar por todos los dioses de esta tierra y este planeta y este cielo. Porque ninguna gota más de sangre sea derramada en nuestra América querida. Estamos por Radio Tinku, 107.9, Mina Clavero. Por Radio El Grito, 88.5, Los Hornillos. Por Radio FM, Sierras comechingones Chingones, 107.9, San Pedro. Y así comenzamos a acompañar los nuevos tiempos en un día. en el lado de otro odio donde ronda el mundo y yo cuando estoy y vi la realidad bajo una tempestad supe que por mi herida me sangraban otros golpes y otras furias también y mi realidad Arrodillada frente al mar Mira mi herida en la mano que pulsa la muerte Y óyeme el fuego descubierto en la voz va vuelaco del sol hoy dividime y yo en topor colores dimensiones y distancias ir juez como alma y como tan separar estoy muriendo de vivir sin a distancia irrecorrible quizás quiero olvidar mi voz colgar guitarras en el sol quiero un disparo y vestirme Bajo el alto del sol Quiero una bala y vestirme de humano en esta suerte Y acompañarme con un hueso de flor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 De diciembre, muy buenas noches acá en un día y Muraro Buenas noches, Gonzalo Maidana Hola Hola, pero Oyarzún González, ¿cómo le va? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿En directo desde Chile? No, yo no. Estoy no. en directo desde acá del estudio Latinco Un lugar que extrañaba mucho Pero bueno, este, necesitaba estar en, en estos momentos En esos momentos en otro lado No es que no lo necesite seguir estando, pero bueno, sigamos saludando al equipo, en tu Chile en, tu sí. Chile. en mi Chile, en querido. Chile querido pero bueno, saludamos a Adrián Rodríguez hola, buenas noches, compañeros cómo les va y saludamos, ausente con aviso a Laszlo y a Mauro Schoenfeld, que a esta altura yo, ya no, yo creo que se le cortó la licencia <risa> <risa> yo creo a eso tiene una oportunidad más, queda un programa más el miércoles que viene y el, y el viernes la fiesta lo, lo pensamos ver en la fiesta, ver, la ah, fiesta claro, ¿no? como que no Ahora el que dijo que iba a venir a hacer de moza en la fiesta. <risa> bueno, ustedes saben que los fines de año son bastante movidos, pero este fin de año ha tenido como otra particularidad, porque después de cuatro años este cambió el gobierno. Claro. Estamos en el día cero después de M. ¿Vos qué decís, Clary? ¿Antes de M o después de M a partir de hoy? Guau, wow, qué importante, ¿no? Es como ¿no? importante Es como una vara, una vara dura de hierro ¿no? <risa> Que sí. pega fuerte Sí, pegó fuerte de cuatro años este. Uf. Pero... Uf. Dios Qué fuerte, sí Sí, lo triste me parece que es que sigue pegando ¿No? Que... Bueno, más allá de la cuestión real De irse o quedarse Hay una cuestión simbólica que se instala Y que, bueno, es difícil de remover, ¿no? Es bastante... Uno... A ver, chicos, la lejanía me permitió pensar Cosa que no acostumbró tanto Viajé mucho Estuve muchas horas viajando Me fui en colectivo Y me dio el tiempo de pensar Por ejemplo, esta cosa que siempre uno habla La dice, pero... Verla, verla así tan tangible es como fuerte, ¿no? Este, esta cosa de que... este cómo se habla en las redes sociales con tanto odio, con tanta ofendiendo tanto al otro? Y, y, y es porque hay un sector que ha hecho bien su trabajo de fomentar el odio, la diferencia, porque de repente nos encontramos con una Bolivia, por ejemplo, que estaba muy bien, que estaba surgiendo. Más allá de que se puede encontrar con gente que... ...que no quería ese estilo de gobierno... ...pero bueno, había una parte de la sociedad... que ...a la que siempre se la marginó... ...que estaba empezando a sentirse también... Parte. ...parte, exactamente parte... ...y de repente todo ese trabajo... ...viene y, lo, y, y se baja... ...y de repente hay fascismo en Bolivia... ...¿no? Sí. ...de hecho hay una... ...en este momento hay una presidenta de facto... ...diciendo que tiene sus rasgos arios... ...lo hemos hablado incluso antes que me fuera... ...y vos decís... Eh, ¿de dónde sacan estas cosas? y hay un buen trabajo de, de, de los medios afines a ciertas ideas o que le pagan eh, o que le pagan para fomentar este tipo de cosas entonces ahí es cuando de repente eh, nuestra patria grande de, de vuelta está en conflicto porque bueno, eh, estas cosas de meternos eh, tanto... Esto de las divisiones Y da resultado ¿no? Evidentemente ha dado resultado Porque que ahora vean en grupos fascistas En Bolivia Me, me parece como muy fuerte ¿sí? sí, a mí también me parece fuerte eh, Haber visto en las redes eh, eh, A gente como Jactarse de que Piñera no venía A la asunción Del nuevo presidente, ¿no? como si fuera un acto de justicia que Piñera no venga. Claro. Ah, mira como le mete el dedito en el Union. Cierto, no viene Piñera, bien hecho. Claro. En ese con esa onda, ¿no? Y, y, y bueno, y realmente en este punto me parece que es donde lo simbólico del fascismo genera esta ceguera de Negar en un punto lo que está pasando en Chile Y jactarse de que este señor no aparezca Claro A la Asunción cuando en realidad, bueno este Muchísima gente estaba pidiendo que no viniera, ¿no? Claro, sí, eh, sí, sí por, sí por las razones que todos conocemos que Por todo lo que está pasando en Chile Y, y bueno, y por otro lado Esto, ¿no? toma para vos Piñera no viene Claro Bueno, ¿Usted? también han dicho con el cónsul de Estados Unidos que se fue ofendido porque estaba Correa o porque no eh, Y bueno, qué mejor que se vayan enojados Porque claro. así va a ser la, la, lo que vamos a tener que hablar de la deuda que nos dejan, ¿no? Eh, digo, de frente, así como, como dice Alberto eh, Pagar cuando cuando se pueda pagar sino sin hambre en el pueblo Ahora habrá que estar atrás también para que el hambre eh, sea una de, de las formas ¿no? de, de, de quitarlo de nuestro pueblo y después ver si es legal para esa deuda. Si, eh, queda un tiempo para eso. Sí, sí, tenemos todo un camino por delante para recorrer con respecto a estas cosas y a ver si realmente de qué nos jactamos y de que no. no eh, Yo me llegué a Córdoba, llegué a Camila Clavero y me encontré con gente que me preguntaba ¿Y por qué? por qué Chile pasó lo que pasó si está re bien? Entonces vos decís, tenés que explicar una situación de 30 años, eh, pero está bueno, al menos que esté la inquietud, ¿no? Yo dije, bueno, al menos está la inquietud de, de, de querer entender y no quedarte con lo que te repiten los medios, ¿no? En Chile pasa exactamente lo, que, lo mismo que pasa acá, que los medios, por ejemplo, hablan todo el tiempo de los saqueos. De los saqueos y, y de quién... Eh, y, y el tema de, bueno, de, del... Sí, surte, de, la, de, de, eh, de, de la vieja estrategia de la criminalización de la protesta. Totalmente. De que quienes defienden sus derechos o los persiguen eh, son criminales, eh, ladrones, vándalos. Claro, vagos, un montón de cosas. China en este momento está dado vuelta y todo el mundo se está preguntando por qué no lo viven ir... Mucha, la gente de mi generación, por ejemplo Se siente también responsable de lo que pasó La mayoría del me encontré Se siente responsable porque dice Nosotros sabíamos que los abuelos cobraban poca plata Nosotros sabíamos que el Cename este, Desaparecían chicos Y no hicimos nada Salimos a protestar por la FP Lo hicimos en, eh, pacíficamente Y no pasó nada Entonces hay todo un cuestionamiento De una sociedad De por qué llegamos donde llegamos Pero bueno, hay una Latinoamérica que está en movimiento en este momento, que está saliendo a la calle, este, que, que está así. Me encantó, por ejemplo, que lo dejé en Perú. En Perú se disolvió el, el Senado, gente. Mm. Y, y eso no fue noticia. O sea, estamos a lo mejor también tanto metidos en nuestras cosas. Y, y las mujeres peruanas salieron a gritar que me encantó. América Latina va a ser negra y feminista. Y el movimiento feminista también lo estoy viendo como muy fuerte en todos lados en Santiago donde estuve yo es impresionante como nos vimos todas eh, ahí con el lo, algo que dio la vuelta al mundo con esto de el violador es tú y vos sabes que han hecho eh, ahora se vuelve a replicar que es el, el violador es tú senior que le llaman que eh, convocan a mujeres de más de 40 años y, y eso una cosa de es que muy ves. emocionante escuchar ah. a esas mujeres cuando les preguntan por qué están ahí ¿no? Ay, bueno sí. yo creo que no sé si lo dije acá públicamente o cuando me han llamado pero por ejemplo yo sentí hablando con la gente de mi generación eh, que fuimos de, de, de una generación que nos tuvimos que guardar todo yo cuando vivía allá yo pues, nací allá eh, recuerdo con mis no sé 8, 9 años que si pasaba un policía un Paco ...un carabinero... ...vos te quedabas así quietito y en silencio... ...no tenías que hablar... ...bueno y eso... ...imaginate llevarlo a todos los niveles de tu vida... Este, ...sí me acuerdo... ...ir a marcha, protestar y todo eso... ...pero había un silencio igual... ...general de muchas cosas... ...entonces ver a todas esas mujeres... ...con más de 40 años... ...contando por qué están ahí como acabas de decir... ...es muy movilizante... ...y yo creo que hay ciertas cosas que uno no vuelve atrás... De liberarte de ciertas cargas y eh, ya lo no vas a volver atrás basta ver el reflejo de tus ojos bueno bueno estamos comenzando recién a despuntar este un día Penúltimo, en vivo, en vivo En ¿no? vivo, penúltimo sí. programa del año Estamos... Penúltimo programa Penúltimo de nuestra séptima temporada ¿Va a, haber, ¿Va a haber séptima temporada? Sí Vamos, sí. todavía Sí, sí Igual lo piden sí, sí, sí. Les quería contar que, bueno, hoy vamos a estar charlando eh, Entre otras cosas de este cambio de gobierno Herida simbólica mediante y bueno eh, quienes estén escuchando y quieran comunicarse mandarnos un audio respecto de lo que piensan de lo que les genera esta nueva etapa en las que en la que estamos entrando eh, lo pueden hacer eh, si quieren salir al aire al 471 1668 o Eh, al celu de la radio que es 15 50 52 21 eh, Para escucharnos por internet Radiotinco.blogspot.com O descargarse en el celu la aplicación Latinco desde Play Store También en Facebook eh, Un día programa radial Nos encuentran allí, nos pueden dejar mensajes, saludos, críticas Opiniones y sugerencias Chocolates Virtuales oh. No, no me gustan <risa> ¿No? Y saben a A vidrio de pantalla o oh, oh. ¿Cervezas? Va a salir no, al mismo gusto Claro ta, Chupate el El envase de porrón vacío Es lo mismo sin nada Tengo miedo Que Bueno, entonces la consigna al 1550-5821 Un audio pequeño de un minuto más o menos De un minuto, hay gente que lo ha mandado más Pero sí. porque hemos estado pidiendo en el día Y ahora invitamos a nuestra audiencia también Si se quiere sumar a cómo lo ha vivido sí. este, eh, Cómo ha vivido esto Pero ¿qué tenemos hoy, Clary? Tenemos las opiniones de la audiencia eh, Tenemos comunicación a Chile con Marciana Moreno Eh, que está viviendo, como lo hiciste vos, ver en primera persona esta revolución Tenemos comunicación con nuestro compañero de radiográfica, Mario Sadras Que siempre nos da un pantallazo de lo que está sucediendo en Buenos Aires que estuvo afuera en la Asunción, ahí sí. de Alberto sí. Y vamos a tener música en vivo con la visita de una artistaza Que se llama Alejandra Rabinovich te quedes aguardando pa' que pinte la ocasión que en la vida son dos trazos y un bolo ¿No vos que Soledad nos, nos mandó de cómo lo vivió ella ayer? A ver A ver Un comentario se enciende Un coro se pierde Silencio fugaz Bueno, así así como Soledad Hay gente que nos ha estado mandando audios eh, Para ver cómo lo han vivido Hemos preguntado Bueno, esto no se trata de que participen solamente Quienes los han festejado Sino quienes a lo mejor no lo festejaron tanto ...o poquitos, se mojaron algo... ...así que bueno... hemos ...seguimos invitando a la gente que quiera contarnos... ...cómo ha vivido la jornada de ayer... ...y vamos con el primer audio... Eh, ...de los que nos fueron llegando. Bueno. Yo quería... ...decir unas palabras para toda la audiencia... ...de la hermosa radio que tienen en Córdoba... ...de acá de Buenos Aires... ...por la asunción... ...del nuevo gobierno... Sé que tienen las herramientas y potenciar como para poder solucionar el desastre que ha hecho el anterior gobierno. Eh, me da mucha tristeza que en este país haya tantos, pero tantos argentinos que no adquieren su tierra. Eh, pero bueno, se comprobó que la mayoría sí le adquieren. Y esperemos que, que esa gente que no la quiere, que se dé cuenta de una vez por todas, que así... No vamos a ir a ningún lado Tenemos mucho potencial Somos una, una hermosa tierra Tenemos Y somos un lindo pueblo eh, La verdad que Me da mucha alegría Este nuevo gobierno que tenemos Y bueno Fe, fuerza Y hay que agarrar la pala y laburar viejo Hay que trabajar No nos queda otra Hay poner el hombro y tirar a para adelante Y a toda esa gente que, que no quiere mucho la Argentina Que se den cuenta que también son argentinos Y que piensen un poco en el futuro de sus hijos y de sus nietos Y de no sus nietos De los hermanos que tienen argentinos Porque parece ser que No piensa mucho eh, Lamentablemente el hombre no piensa mucho futuro en esta Argentina. Estaríamos muy bueno que tengamos un proyecto a largo plazo. 10 años, 20 años. No digo como China que tiene un proyecto de acá 100 años. Pero si no tenemos un proyecto a largo plazo, esto no funciona. Así que espero que, que una vez por todas la gente, el pueblo se dé cuenta. Y que ayude a este gobierno a darle la mano para que puedan hacerlo. Todas las cosas buenas que quieren hacer les ya un abrazo A toda esa linda gente que Trabaja para que esa radio funcione Y bueno eh, Que tengan una muy linda noche Este viernes que van a hacer el festival Desde acá de Buenos Aires Un abrazo para todos Y de firmar Buenas noches Esas son las apreciaciones que nos empiezan a llegar... ...quien quiera participar... ...están todos invitados... Eh, ...para que bueno... ...contemos entre todos... ...cómo se vivió la jornada de ayer... Eh, ...como les decimos... ...hay gente que está muy contenta... ...hay gente que no tanto... ...y es bueno saberlo ¿no? Lo importante es con el respeto que nos... Eh, ...expresemos... Con, ...con esto de que... ...no me quiero meter en la grieta... <risa> ...no me quiero meter en la grieta... Pero metete, dale... <risa> no, no, no... ...porque en realidad... <risa> eh a ver si dejamos de a ver tenemos todos para adelante no no eh, fue tan importante el saludo no saludo de Cristina Macri y No, pero interesante lo que acaba de decir Fernando en el audio, un proyecto a 10, 20 años, ¿no? Hay que tener, hay que tener, no hay que hacer algo así como eh, como hizo el gobierno pasado, ¿no? que implementó políticas que eh, así virtuales que que llevan al país a, a, donde, a donde lo llevó ¿no? a la miseria sí. bueno, yo tengo una teoría donde cuando ellos asumen asumen porque había un cepo asumen porque eh, no, no, no había todos estaban peleando por el impuesto a la ganancia para, para poder eh, subir el nivel y que dejen de pagar muchas menos menos personas eh, eh, estaba la prohibición de, de, la, de, no la prohibición sino no ha liberado el hecho de las exportaciones bueno cuando ellos entran eh, abren las importaciones, sacan el cepo pero ahora cuando se van ponen el cepo de nuevo, entonces es como que eh, dejan las mismas políticas que estaban por las que ellos subieron entonces en este tiempito de cuatro años medio que se auto liberaron para jugar a especular a, a la timba financiera, poder sacar los dólares Para mí, personalmente lo digo Esto fue un gran negocio para ellos Sí, sí, sí Un gran negocio, sí Fue un negocio Y por ejemplo eh, por ejemplo En Chile hubo un proyecto a largo plazo Pero ahí tenés hoy día Chile en Llamas Un proyecto Que duró Que ha durado 30 años Pero no era el proyecto justamente Que, que era para todos ¿No? Entonces bueno Ahí hay que tener en cuenta Y esto de poder mirar al otro ¿No? Eh, así, que, así que bueno eh, Vamos a un temita musical no, no. Así vamos un temita musical Gente así Como que pensamos Reflexionamos Porque está bueno Esto no deja de un ejercicio de reflexión ¿Les parece? Claro que sí escuchando un día Programa Radial con Ideologías 5 107.9 Miércoles de 21 a 24 En un día programa con ideologías Ay, no sabes lo que extrañaba de hacer esto <risa> eh, mira que tuviste tiempo para repetirlo en el colectivo ¿eh? Sí, mira que tuve tiempo Pero fue un viaje de introspección eh, Pero bueno, la gente está respondiendo Aparece nuestra consigna eh, Más allá de la gente que nos respondió temprano Y ahora tenemos un oyente acá al aire Hola Hola ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, ¿ustedes? Nosotros bien, contanos ¿Nombre? Marcelo Castro soy, soy de Marlo, Buenos Aires Sí Soy el, el titular de libertad.com Que quizás hayan escuchado el spot ahí en la radio Sí Soy un turista fundamentalista de Curado Rochero <risa> Y ahí fue que descubrí la radio Y bueno, me hice fanático de la radio Y y bueno, siempre que puedo participo Y colaboro ahí con, los, con todos los chicos Mira qué bien ¿Y estuviste estabas escuchando ahora que ya, escuchaste nuestra consigna? Sí, sí, sí, absolutamente. El día de ayer, sí. el día de es, bueno, me he complicado como explicar el peronismo, pero eh, <ríe> sí. podemos tomar varios varios apuntes al respecto. Primero que nada, eh históricamente es, es muy importante porque se, se le da continuidad a la, a la democracia. hecho, que marcó Alberto ayer cuando dijo que cuando termine este mandato se van a cumplir eh, 40 años de democracia in, ininterrumpida, y más teniendo en cuenta que en, en algunos momentos, varios momentos de, de estos cuatro años, pensamos que eso sería imposible y sin embargo se, se dio un traspaso y un traspaso con cambio de signo político incluido con signo más considero el eh, más importante aún me parece el día de ayer fue fue muy especial fue fue tremendo desde desde el comienzo del día de la noche anterior eh, acá en buenos Aires lo vivimos como, como la noche buena y la navidad anticipada me parece Ah, mira. Eh, eso desde el punto de vista histórico claro. después bueno como como militante la, la, la marcha de ser fue fue el, el reflejo de, de, de lo diferentes que somos porque nosotros en estos cuatro años tocó marchar contra bueno en principio la primera que recuerdo fue a favor de la ley antidespiros que, que luego se se drogó por decreto marchamos en contra de la reforma jubilatoria, marchamos en contra de los dos por uno, ¿no? nos corrieron, nos pegaron, ¿no? bueno, de todo. Y... Pero siempre con alegría, siempre con alegría. Las marchas por Santiago y, y un montón de marchas que siempre en la misma alegría. Y ayer... en ese, ese desahogo, ese alivio que hacía falta y, y no caemos más por completo no caemos del todo pero pero se, se siente se respira como decía la canción recién ese, ese viento del sur eh, y eso se, se está sintiendo y después como eso como militante y como como como ciudadano, como argentino creo que que es la la elección entre dos modelos cuya diferencia es clarísima y se puede explicar simplemente entre un modelo que, que prefiere armar a sus fuerzas como Robocop y con armas sofisticadas y qué sé yo, para pegarle a los jubilados a las mujeres y a, a los mapuches y a, y a cualquiera que, que levante la la frente entre ellos para reclamar y, y esta vez elegimos un modelo que le dé la leche a los pibes que le dé los remedios a los viejos cosas que yo que yo le quitaron es, es simplemente eso eh, es eso me parece el cambio en este signo el signo es el, el positivo me parece bien marcelo y vos qué esperanza tenés Cuando, por ejemplo, dice Vamos a volver y mejores Vos, por ejemplo eh, Pasó lo de Julio López En un gobierno peronista Que era un peronista eh, Han pasado cosas que, por ejemplo Uno quisiera que en un gobierno Como como el que ahora vamos a vivir eh, No volvieran a pasar con el tema de eh, Abusos policiales, gatillo fácil ¿Vos tenés la esperanza, por ejemplo Como militante o como ciudadano De que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir? Sí no, seguramente yo creo que, que, que este este gobierno parte parte desde de otro punto me parece porque primero para, para llegar a, a conseguir este cambio por resultado imposible y aún a la vista de los resultados eh, todavía mantenemos un, hoy un 40 por que, que hoy pasa a ser oposición y todo lo que quedó y todo lo que viene a nivel continente me parece porque el lawfare no es casualidad, no es casualidad nada de lo que pasó en Latinoamérica. Yo creo que este este, este proyecto de gobierno surge de, de un proyecto, al principio de una unidad muy difícil que se consiguió. Entonces creo que esa, esa variante va, va a hacer la diferencia, me parece, para que no se repitan ciertas cosas que sí pasaron, obviamente, en, en otros en otros procesos y en otros proyectos y en otros gobiernos nacionales y populares. Me parece que este que este proyecto está potenciado por eso, por la diversidad de de donde provienen los dirigentes, ¿sí? Claro. Porque como uno, cada uno, como un peronista, como un kirchnerista, eh, sabemos que, que, que creemos, creemos de verdad en que es con todos creemos que, que, que, que el amor tiene que vencer definitivamente al odio y el, y me parece un upgrade, como una actualización eh, lo de la patria es el otro quizá quedaba chico y corto en, en, el, en nuestro gobierno anterior y que ahora me parece que tiene una proyección a, hacia Latinoamérica hacia latinoamérica para cambiar la tendencia esta de, de la derecha y frenarla de una vez por todas y Y bueno, que nunca más el neoliberalismo en toda América Latina. Me parece que tienen tiene esa, esa visión, me parece que, que que más amplio el objetivo. Bien, Marcelo, la verdad que te agradecemos esta comunicación estamos como eh, recontentos, bueno, que desde Buenos Aires te estés comunicando, estamos eso tratando de, eh, de escucharlos a todos como vi hemos vivido esta jornada, que bueno eh, muchos de nosotros esperamos que esto sea mejor que realmente vuelvan mejores y que nunca más este, como decís vos, se les saque un plato de comida a nuestros niños que los abuelos, no nuestros abuelos no tengan para eh, sus medicamentos y, y bueno, estamos apostando a eso y ojalá que que siga siendo con, ale con alegría y que nunca más vivamos eh, represión ni, ni nada que se le parezca Seguro, seguro, seguro ahora el, el trabajo nuestro como militante me parece que, que dicen es con todo, bueno, habrá que convencerlos habrá que, que ver el, el, la otra la otra porción de de la Argentina de que, de que entiendan de una vez por todas que Estos tipos se meten con cosas que no tienen remedio, como como dice Serrán, ¿no? Con los chicos, con los viejos, con los incapacitados, con las mujeres. Eh, muy importante el, el movimiento feminista, me parece que hizo gran parte, de, hizo la resistencia y gran parte de, de este nuevo proyecto, como los movimientos sociales, como eh, algunos sindicatos. Te esperamos cuando ya que sos adicto acá a la zona, cuando quieres, cuando estés acá, eh, no sé si ya conoces la radio y si no, sabes que acá la podés venir a conocer y te agradecemos mucho este comunica esta comunicación. Dale, dale, yo el año pasado no, no, no fui, me mantuve como urgente durante mi, mis vacaciones, pero bueno, ahora en febrero voy y... Bueno, acá te esperamos y muchas gracias también por este aporta No, gracias a ustedes, eh. Un abrazo Adiós para todos los compañeros cordobeses. Gracias, abrazo. Seguimos acá, yo sí. no me fui, ¿vos? Yo tampoco, yo estoy acá, firme, así, con todas las pilas. ¿Vos viste la luna? Vi la luna un ratito, pequeño, pero me, me bastó va? para llenarme como ella. <risa> <risa> Qué pedazo de luna, ¿no? Sí. ¿Se verá de todos los lugares del planeta así la luna? Hola, Mario. Hola, muy buenas noches, ¿quién es? Claro, ¿qué tal, Mario? Hola, ¿cómo están ustedes? Acá estamos todos bien, eh... Bien, contentos y disfrutando de la luna, aparte. ¿Vos sabés qué? Ayer la vimos. Hoy está totalmente nublado, está relampagueando, por lo menos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. <ríe> no, me cual, de no, <ríe> no me río de malta. No larga, ¿cómo? No me río de malda ¿no? Bueno, pero yo te voy a dar el pide ahora cuando cuente todo de allá. Bueno, contame. <ríe> con, con, contame. Bueno, yo estuve... Pues reporteando la primera línea, así que vos fíjate Ah, no, no me digas Claro, así no, no, no, que, que, así que, que... Muy, interesante, muy interesante ¿Quién era la, eh, la persona que me antecedió en la charla? Eh, uno centro de la radio desde Buenos Aires Marcelo es eh. abogado? No, es oyente de la radio No le pregunté es un... ah, oyente, oyente, <risa> ah, es un uno de... Un oyente acá voy? de la radio este, Ah, mirá, mirá Sí, sí, sí, ¿por que tiene porque 5, ¿eh? pues, mirá, este, mirá lo que somos Porque la consigna de hoy es Preguntar cómo la gente vivió Lo del día de ayer, así que es todo tuyo Mario Bueno, eh, a mi juego entonces sí. Porque, no, pero quiero Rescatar algo que dijo Esta persona antes que, que tiene que ver con que coincido plenamente que todo este proceso provioso que vivimos durante estos cuatro años el rescató al feminismo y creo que lo charlamos en algún momento también poquito antes o ya o ya enra en, en esta vigilia que tuvimos desde las elecciones hasta la asunción de la presidencia de Alberto Fernández y, y con Argentina con no creo que el movimiento feminista hizo punta no hubo la resistencia Inicial, inmediata Por lo menos no en todos los sectores Pensemos que el 16 de enero del 16 eh, Inmediatamente cayó presa la Mandaron gendarmes Que muchos de ellos murieron en un accidente Enseguida empezaron con el desmantelamiento Mientras nos distraían Con que si la cosa iba a ser gradual O iba a ser este paulatina Nos mandaban a, eh, Perdón, gradual o, o acelerada Nos mandaron una aceleración a fondo Que muchos casos Nos muchísimas este, medidas que quisieron tomar no pudieron pero que de haber subsistido un segundo mandato lo hubiesen hecho lo que Así, qué calor, qué calor, un guanaco, por favor. Así se pide, mae. Mario. ¿Cómo andás? Buenas noches ¿Te pusiste las patas en la fuente ayer? ...también por gráfica ...para seguir escuchando... ...y seguimos tus relatos... ...por las redes sociales... Eh, ...así que... Ah, sí. ...sí, por radio gráfica ...y sabemos que... ...los domingos no son puro cuento... Sí. <risa> sí. ...así que bueno... ...te vamos a seguir escuchando... ...como siempre por eso... ...la próxima semana... ...tenemos nuestro último programa... ...de esta temporada... Eh, ...2019... ...de nuestro sexto... Uh, ...sexto año... ...así que bueno... ...si que vos querés preparar... ...para eso un resumen... ...algo... ...este bienvenido sea... ...ahora... ...bueno a casa tenemos a una artista de nombre que no está esperando para Ale Rabinovic. Ale Rabinovic ahí no está esperando para Sí, cantando una, una bueno, buena música, Charlo, si lo seguís escuchando, no te lo pierdas porque aparte ha estado muy bien acompañada y acaba de tener para hacer en este momento de escucharla. Bueno. No, no, no, pero así lo es este Mario, te abrazamos Bueno, y cuando vengas, bueno, ahí seguiremos Seguramente saldremos al aire Ahí nos organizaremos, cosas de Vamos a hacer un, un Alto la temporada para poder compartir Acá seguramente con vos Qué lástima que no estás en la fiesta, Mario La fiesta vendría a ser el viernes a partir de las 21, 21 horas, la gran fiesta Tinku, 11 años consecutivos al aire y vuelta de la democracia, no, no, pero bueno. Muy bien, José, tal cual, adhiero eso, vuelta <risa> de la democracia, estaría discutiendo con Mario, algo vamos a inventar cuando vengas, así que bueno, te agradecemos y más vale que no nos falles el último programa, como bueno, siempre igual estás acá presente. Haremos un resumen y un abrazo enorme. Eh, gracias Mario, abrazo, abrazo enorme. Un abrazo. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio.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 Eh, ...el doctor Mario Filippi... ...soy el secretario de Discapacidad... ...a nivel nacional de la agrupación Miles... ...que lidera el compañero hoy detenido... Eh, ...Luis de Lía. ...bueno, es para contarles... ...cómo se transita... Eh, ...en estas, vamos a decir ya 24 horas... no ...de la asunción del nuevo gobierno... ...el gobierno de la esperanza... el gobierno ...el gobierno del amor... ...el gobierno del trabajo de la justicia social eh, de buscar el privilegio para los que menos tienen ¿no? eh, el de ayer lo podemos definir como una marcha federal una marcha federal sobre Buenos Aires que se confundía por momentos con tonadas regionales de países hermanos este, junto con las de la, nuestras provincias eh resumo esto diciendo que fue una multitudinario marcha y encuentro del mercosur podemos definirlo así fue una cosa muy linda no ver banderas de otros países de países hermanos de países que hoy están pasando por momentos muy difíciles también no pero bueno es la alegría de los pueblos y ésta no eh, el día anterior la plaza ya se estaba colmando ese día a la mañana. ...a la noche ya se veían los movimientos... Eh, ...a la nochecita... ...se veían algunas... Eh, ...compañeros... Eh, ...con bolsas de dormir... Eh, con ...compartiendo ese mate... ...el mate de la amistad... ...el mate de... Eh, ...y conversando y contando de qué provincia venían... ...o... Eh, ...se veían también muchos extranjeros... ...pero extranjeros de países europeos... no eh, ...sacando fotos... este ...veían la, la, la algarabía de lo que es un pueblo liberado, es un pueblo liberado. ¿no? Así que bueno, espero que estas palabras este a los compañeros del programa eh, que están transmitiendo a la noche, de un día, les sirva para tener un pantallazo, una visión desde casi más de mil kilómetros de lo que fue la fiesta del pueblo reunida en la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo a todos y a disposición. Ha millor 24 7.39 Seguimos acá un día en Programa con Ideologías en nuestro antepenúltimo programa y ustedes saben que, bueno en, en esas cosas que uno elige pasar acá bueno, hoy día estamos con eh, eh, con el tema de que hubo un cambio de gobierno, todo y siempre mezclamos eh cómo es el arte por suerte que nos salva de tiempos asiados. Bueno, se supone que ahora estamos entrando una en una etapa nueva, así que tenemos en este momento la presencia de Alejandra Rabinovich, que nos va a acompañar acá eh, este para contarnos de su hermosa música, que yo ya le estoy diciendo que el eh, tiene unos discos que son muy bonitos. Hola Alejandra. Oh, hola, hola, Vero Dragonza. Buenas noches. Sí, super contenta también así con, con esta esperanzada, feliz, esperando que venga este gobierno de todos y todas. Este porque no fueron cuatro años tremendos, así que bueno, contenta y haciendo el aguante con la música, como dice eh, mi disco Resistiendo con abrazos, ¿no? Sí, sí, muy atinado. <risa> resistiendo. ¿Estuviste resistiendo cuatro años con abrazos? Tal cual, sí, súper necesario Las dos cosas, por igual te digo Porque eh, había que resistir a este gobierno Que tuvimos depredador total De los derechos, de, de la vida Pero había que resistir con mucho afecto Porque contra estos odiadores seriales ¿viste? Había que realmente unirse este Juntarse, los amigos, los compañeros, compañeras eh, Y bueno Y seguir con el arte, pero juntos, ¿no? Un, sí. Unidos y todos y todas. Bien. Alejandra, ¿y te tocó resistir acá en el Valle de Tras la Sierra o estabas en Buenos Aires? ¿Desde qué lugar? Bueno, mirá, es, está bueno lo que me preguntás desde los dos un poco, porque yo soy de, la, de las venidas. Eh, me vine en mayo, para acá estoy viviendo en Villa de las Rosas. Yo vivía en el Gran Buenos Aires, eh, en Urlingam y bueno, viste, allá estuve, viví toda mi vida y, y me vine a mayo acá y estoy como llegando y conociendo yendo también, yendo y viniendo a Buenos Aires hace poquito estuve en una presentación de un, de un libro eh, Los Pasos de Bianca, que se llama Haroldo Conti de un italiano, Nicola Viceconti eh, súper interesante, es la historia de una ciudadana italiana que en realidad era una nieta recuperada, ¿no? Una oh. fue una, resultó ser una, una hija de desaparecidos y bueno, esa es una novela. Y me invitó a la presentación y viajé, así que esto fue hace 10 días. Así oh. que ahí estoy yendo mi nieta. <risa> Ahora viene acompañada Sí, sí te, te cruzaste con, con león con sí no fue increíble la no, hermosa hermoso hermoso una sorpresa así para Nicola mismo porque eh, está invitado pero no era muy seguro que viniera ¿Qué? y bueno se vino a león estuvimos compartiendo y Llegó el momento de cantar y dijo, bueno, pero cantamos juntos Así que me di el gustazo Qué lindo, <risa> qué lindo Qué precioso, qué, qué lindo sí. Bueno, eh, cuando contamos que venías Bueno, la gente siempre quiere escuchar y es ansiosa con la música ¿Querés ya cantar algo? que charlamos un ratito más? Ah, no, con lo que ustedes digan, no tengo ningún eh, problema eh, sí. Está ahí ¿cuál? la Juanita Que es mi guitarra, está ahí Juanita afinada Juanita es eh, tu guitarra <risa> Este, bien, así que bueno sí, nosotros estamos ansiosos de escucharte ah, porque bueno. eh, estamos claro, con también a, ansiosos de todo <risa> esperando so, decir lo que viene somos re ansiosos <risa> ansioso. sí. que nos queda para los de Buenos Aires <risa> <risa> que también somos venidos nosotros <risa> ah, por eso, por eso claro no, pero se los ve, se los ve tranqui ¿eh? a sí, ver, sí. vamos a acomodar la cala Juanita, ah, ahí está ahí está Juanita Bueno, como ayer, además del cambio de gobierno Fue el Día de los Derechos Humanos Me gustaría cantarles una canción que compuse Llama Memoria, Verdad y Justicia Al fondo de la última trinchera Hervía la memoria, su amargura, le dieron un caldero de silencios. Agüita del olvido y no te metas, pero ella igual luchaba por la vida. Resiste por favor. Amada mía da, da. Memoria Al filo de la bruta hipocresía Andaba la verdad que se moría Tan flaca, pobre, tan manipulada que muchos la trataban de mentira mientras que la mentira rozgante coqueteada en los medios qué indignante laira ira ira verdad Le dieron de andador una tortuga y una espada de juguetería. Una balanza que se inclina a veces hacia los poderosos y sus crías. A por el paso ya, querida mía, hay que juzgar a todos. Los genocidas la la justicia Cuando llegó el amor irreverente El que ha existido y existirá siempre Les dijo vamos hijas, ya no lloren Tanta perseverancia dio sus flores La resistencia lleva sus banderas Memoria, verdad, justicia Memoria, verdad Justicia, memoria, verdad, justicia, memoria, verdad, justicia, la resistencia lleva sus banderas y el porvenir. ¡Vamos! Gracias, gracias. ¡Muy, bien, muy bien gracias Sí, sí, todas Letras que... Letra y música mías Y bueno, con arreglos de amigos no En este disco participó eh, Por ejemplo, Alejandro Domínguez Que arregló dos temas en guitarra eh, orugas y mariposas Y el canto de las sirenas Participó Pablo faguas también En otros dos temas eh, Con unos arreglos hermosos de un tango Que es Calle Igualdad Y el, el, Una chacarera para las madres El pueblo las abraza después en Los Teclados participó Rodrigo Sánchez y en El Bajo participó a Carlos Andrés Magallanes, este en dos temitas con El Bajo en, en Vivo en Argentina 2 que es un temita contra el gato <risa> un tema de despedida <risa> qué bueno, qué bueno. Así que bueno Ay, hace Entonces. poquito estás en El Bajo eh. muy poquito muy poquito ¿Sí? ¿Sí? ¿se extraña sí. Buenos Aires? Para nada <risa> Tengo mi familia, acá hace como 15 años Vive en mi, una de mis hermanas en San Javier Y hace dos años que se vino a vivir mi hija con, con mi yerno y mi nieta Y nació mi otra nieta acá en Villa Dolores En el hospital de Villa Dolores Así que les mando un saludo a, a toda la familia Y bueno, un poco también Eso, viste, me trajo La familia me trajo para acá Así que estoy recontenta Claro. venía viendo la luna llena en la sierra <risa> sí, sí, sí. ahora venís también a pelear acá ¿no? a luchar <risa> digo porque eh, este sábado va a haber un festival de sea la, la ruta no por el monte tal cual tal cual sí sí seguimos resistiendo con abrazos y donde vas encontrás buenas causas ¿no? para para acompañar y qué mejor no me siento tan bienvenida que me hayan invitado a este festival Para cuidar el monte, ¿no? Porque, sí, digo, no sé, digo, no todo y no solo se tratan las cosas de buenos negocios. Claro. Eso eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que, como dice, sí, la ruta sí, pero no no desmontando, no tirando abajo, ¿no? Toda la naturaleza. Claro. Cambia mucho la vida, porque uno, bueno, acá está defendiendo el monte, ¿no? Eh... En Buenos Aires uno ve las marchas de, tratando de mantener un trabajo, una vida digna. Eh, cambió mucho la vida en estos, porque tú, los, casi todo el macrismo lo viviste allá, sí. ¿no? Y, y cambió mucho la vida, se degradó mucho como uno lo, lo percibe, eh, sí. eh, más o menos de lo que los medios nos venden, las noticias que uno puede ver. Sí, viste, más allá de, de los medios hegemónicos que nos vendieron cualquier mentira, que se blindaron y blindaron al, al gobierno, uno lo que ve, eh, volvió la, las familias durmiendo en la calle, viste, eso eso no te lo muestran, salvo algunas sonrosas excepciones, pero bueno, es tremendo, ¿no? Si se va con un 40%, se fue, por suerte. Y dejando un 40% de pobreza este, Terrible ¿no? Ya un gobierno que, que quita Un ministerio de trabajo y de salud claro, Y sí. pone uno de modernización Lleno de troll, buenas cosas no claro, trabajo Hay cosas que se cuentan solas ¿no? sí, <risa> sí. Cual. Eh, Me interesó eso del gato No sé si lo querés cantar eh, ah, O querés ¿eh? de, de alitarlo con otro Pero me atrojo ah, vale. eso ah, no, bueno, bueno, bueno, vamos con eso Es como una especie de rap así que, bueno, ¿Qué se llama? Se llama Vivo en Argentina 2 Bien, Porque la Vivo en Argentina 1 Nació en el 2001 Ah <risa> sí. Entonces bueno, ahora este... Bueno, a ver cómo sale Estoy acá mirando atrás de Gonzalo La huipara A ver, si me permiten voy a darle Una afinadita más porque Dale. Con sí, el sí. aire viste Se cambia la, la afinación Y está... Muy sensible la Juanita Ahí va, ¿eh? Mirá vos, venía con todo el calorón ah, o sea, acá, Bueno, acá. si querés bajamos un poquito No, no, no, no ahí está, perfecto, ahí está Bueno, a ver Avanza y sale, ¿eh? Había una vez en el sur un gato muy liberal que plantó una seocracia, corporatocracia, manejada por la barba de un tal, mentado Durán. Por la barba de Durán, por las barbas de Durán. Para la voy a empezar otra vez porque, perdón, perdón, me hice un lío. Barba. La emoción, la emoción de la venida. Está, ahora sí, es muy fácil Había ah, una vez en el sur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 un gato y su pandilla una fiesta se está y aunque no estás invitado la fiesta la estás pagando endeudados por 100 años los buitres siguen volando, parece un disco rayado, parece un disco rayado, parece un disco rayado, parece un disco rayado Don Gato y sus delincuentes abren las importaciones, las fábricas nacionales van cerrando sus telones, son miles los despedidos, tarifazos, inflaciones, ¡viva los trabajadores, viva los trabajadores! Vienen tocando el clarín, bufones de periodistas, y te cuentan que es muy cool este gobierno elitista. Los multimedios te mienten, pero tu hambre es realista. Parece un disco rayado, parece un disco rayado, parece un disco rayado, parece un disco rayado.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 Gato y sus secuaces quieren soltar genocidas porque estos fueron sirvientes de Don Gato y Comitiva. El pueblo llena las plazas, memoria, verdad, justicia, son 30.000. Maltratan a jubilados, a los discapacitados, reprimen a los docentes, jóvenes y marginados. El ajuste y la exclusión les cierra con represión, parece un disco rayado, parece un disco rayado, parece un disco rayado, parece un disco rayado. Don Gato es oligarca, muy garca y mercenario, le vende a los extranjeros las tierras de originarios contaminando la vida. Por otros 500 años y la huipala flameando, Santiago y Nahuel presentes un gato en la marioneta de altas corporaciones no es Mercosur, es G20 de poderosas naciones que viva la patria grande y florezcan revoluciones y nazcan nuevas canciones nuevas canciones este sur está de pie y se quiere empoderar cambia ustedes por nosotros pueblo unido vencerá hasta la victoria siempre Argentina brillará este sur está de pie y se quiere empoderar cambio ustedes por nosotros pueblo unido vencerá hasta la victoria siempre argentina brillará Bravo. ¿Es un disco arrasado lo que vivimos con Macri? ¿Ya lo habíamos vivido? Ya lo, habíamos vivido, ya lo sí. habíamos vivido ¿Y por qué lo tuvimos que volver a vivir? y No sé, decime ¿Qué? vos, ¿por qué no aprendemos? ¿En, ¿En qué nos estamos equivocando? Qué loco, ¿no? Sí, sí. no sé Pienso eh, Pienso que ahora aprendimos, quiero creer que aprendimos Hay que Hay que hablar mucho, ¿viste? Hay que dar una batalla cultural Y educativa importante, ¿no? Para... Para hablar mucho de los derechos Para que no los volvamos a perder Me parece, ¿no? Porque la gente tiene como una mala memoria Y le hablan de cambio este, Y se engancharon con eso bueno, pero... Sí, por ahí el tema de la división Hacernos cargo también, ¿no? En donde dividido eh, Siempre el, va a ganar el neoliberalismo eh, Y hasta sí. qué punto Uno eh, se une A ciertas personas también Eh, pero del otro lado está macri eh, que no va a estar macri Estará Vidal después estará la recta eh, pero que es siempre el mismo plan eh, y hacerse esa autocrítica también en donde eh, si no si no se hubiesen juntado según eh, sería macri o se macri ha sacado el 40% sí, sí. Eh, y no, no digamos que no es un, un Su plataforma, el 40% de Argentina, apoya a Macri, pero eh, digamos que prefiere que esté Macri antes que, que esté un gobierno populista. Totalmente. Eh, por Entonces, eso es, sí. el, el, el, la Unión hace, hizo, hace, la, hizo la hizo fuerza. La fuerza. <risas> Bueno, sí. recordamos que estamos acá escuchando a Alejandra Rabinovich eh, Que nos vino a visitar en nuestro penúltimo programa Y nosotros tenemos una consigna, Alejandro, idea de cómo se ha vivido Y nos sigue llegando gente con mandando audios Así que ahora vamos a pasar un audio Así también lo qué, compartimos ¿A qué número con... nos mandan los audios, Vero? Al 52-50... Y... 15, perdón al... 15-50-52-21 Sí, perdón 15.50, 52.21 Sí, nos pueden mandar Ahí vamos a escuchar uno para compartirlo con vos Genial Lo que te puedo contar es que Yo nací En un hogar muy humilde Pude recibirme de farmacéutica Y no creo en la meritocracia para nada Uno puede ser Lo que quiere ser Si un país te da la posibilidad si el Estado te da la posibilidad y espero que algún día la mayoría de la sociedad se dé cuenta de esto volver a tener un, un ministerio de ciencia y un ministerio de salud es súper importante para la sociedad y la gente no lo cree no no se da cuenta yo no sé si es ignorancia Eh, o diferencia en escala de valores. En realidad no lo tengo muy claro aún, pero sí sé lo que viví yo y, y, y cómo estoy, ¿no? Y creo absolutamente las políticas de Estado. Bien, es eso, ¿no? Sí, es, es vivirlo de esta manera. Yo me preguntaba, por ejemplo, vos, 12 años de kirchnerismo, como viviste en relación a los 4 años de macrismo? Eh, y la verdad es que vinieron, eh, ¿viste cuando Melconian dijo que los sueldos eran muy altos? Y lo le hicieron, que <risa> vinieron a eso, ¿no? Sí hacer sus negocios, a bajar los sueldos y a, a tirar, éramos el segundo sueldo en Latinoamérica, lo tiraron al séptimo no sé eh, yo realmente en lo particular vivía muy bien, ganaba por si te si tengo que decir eh, eh, económicamente hablando en dólares ganaba el triple, por si te yo soy docente jubilada ¿no? y, y bueno y yo sé que el eh, Todos, todos vivíamos muy bien no sé sea, eh, Fuimos viendo Cómo cerraron fábricas Cómo cerraron pymes eh, Cómo había agarrado Néstor Un país destruido Y lo fueron levantando de a poco Nos faltaría, sí, seguramente Nos faltaban muchas cosas Pero después Te das cuenta cuando vino el otro Todo lo que teníamos y todo lo que estábamos Perdiendo nuevamente Pero ¿no? eh, y los valores los valores la, la justicia ¿no? la, esto que contaban explicaban también con el tema del lawfare ¿no? eh, la persecución la, la justicia eh, ya daba sus como se dice Su, sus cuotas eh, de, de, de poder judicial y no de justicia ya en mm. todo este tiempo pero lo que ahora se, se ve mucho es el mandato del poder ejecutivo Hacia, dire, hacia políticos contrarios a ellos eh, o lo que ha pasado con los mapuches en el sur sí, eh, donde, donde se genera que las tratan de terroristas eh. Eh, y eso fue fue más incentivado más utilizado di, diría yo por, por el gobierno que se fue totalmente y, y siempre por, por el tema de los negocios ¿no? claro. allá en el sur por defender este, los negocios de unos pocos crearon el terrorismo mapuche tremendo, ¿no? claro. la estigmatización eh, todo por las tierras después todo lo demás lo inventan exactamente, en, en Chile se... El... perdón compañeros sí. eh, sí. hay una comunicación al aire bien, ¿Eh? escuchamos hola, buenas noches qué tal, buenas noches cómo buenas te va, noches. tu nombre muy bien Yo soy Perrosi, vengo a Camina Clavero desde el año 47, o sea que soy del Paleozoico o algún otro de esos, eh, de la época de los dinosaurios. Un gusto hablar con ustedes, eh, los escucho en el, en el auto que tengo la radio FM en la Tinku todo el tiempo, así que bueno, Estoy contento de que de estar acá y, y, bueno, poder conversar un poco, eh, lo mínimo que pueda, de parte mía. Eh. Ahí se nos corta un poco, a ver, hola. A ver, Picho, ¿estás ahí? Sí, sí. Ah, movete un poquito. Me escucho medio mal, ¿no? A ver, ahí, ahí se escucha mejor. Ajá. ¿Dicho? A mí me escucharon ustedes. Sí, como sí sí, sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo viviste el día de ayer? No, no, lo escucho bien. Ver, no no la... sé si... Hola, ¿ahí me escuchás? Hola. Sí, ¿me escuchás ahí? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo viviste el día de ayer? ¿El día? El día de ayer. Ah, bueno. En los dos días, los dos días. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy de Chancón, Ah, Buenos claro. Aires así que el de ayer fue extraordinario eh, he estado con mi esposa algunas veces en la plaza nos hemos mojado en Comodoro Pi aquella vez que tuvo que ir Cristina por primera vez a Comodoro Pi para, bueno, para no pasar por mal porque en realidad sí. es Comodoro Push uh -huh. este, no siempre hemos podido ir pero hemos estado unas cuantas veces y el 9 de diciembre del 2015 la despedimos a la jefa, que fue algo extraordinario, yo cuando habla, eh, a mí me hace llorar, eh, bueno, soy soy un, un, un viejo melancólico me parece, así que bueno, sí, lo viví bárbaro y hoy este también esperaba a él un tipo que en realidad no ha sido de la política política, no es el que viene de abajo jorobando y que va agarrando puestos, que si no de golpe sale, como dijo este Ricardo Foster, la anomalía, la anomalía del, del, de la política ha sido pues, precisamente Axel Kicillof. Sí. Así que contento por ese lado, y contento también porque tengo un hijo que es muy compañero de Axel, el diputado de la Quinta Sesión, la provincia de Buenos Aires. Es el que armó la cámpora en los 27 distritos de la Quinta. Así que estoy contento también por Cote que es mi que es mi hijo. Bien. ¿Cómo te llegó el tema de la anulación por decreto del aumento para enero, que fue una de las primeras medidas de Axel? Bueno, esas son las las este, las picardías que tienen estos tipos que por ejemplo en el caso este de la de esta mujer que estuvo ocupando una silla y no sé sí, si en realidad sí. se sentaba o que hacía este y bueno lo, uno lo ve lo ve como una, una señal ah. muy importante de parte de axel este así como por ejemplo esa otra esa otra picardía de este macri eh, nombrar cinco años un montón de tipos en distintas en distintos organismos que los eh, dejaba sensante por decir un ejemplo antes de tiempo se los tenía que interven por esos cinco años como dijo Leandro tobro decreto hasta decreto Así que esperemos que meternos, eh, ya que los hicieron entrar hace 15 una buena patada en el horto. <risa> Así que bueno, felices, espectantes, expect sabemos que dejan, eh, estoy queriendo ver en algún momento el, el audiovisual de, de Tristán Bauer, tierra arrasada que habría que pasarlo en todos lados este por lo menos para los que eh, los que eh, no son gorilas como en el caso de, de en mi pueblo que es la capital provincial del Gorila como hablaba yo el otro día con un chico del palo eh estamos conversando y le digo mira acá eh fachos es el provincial de Gorila y él me dice, no, la, la capital provincial, de, de, de, la sería la capital nacional no le digo, la capital nacional es otra provincia de las cuales ustedes su, su, sacar sus conclusiones sí, sí. <risa> eh, bien Pucho la verdad es que te agradecemos esta comunicación que no, no, queremos eso compartir como la gente lo vivió ayer así que bueno eh, estamos agradecemos estas comunicaciones así que bueno entramos en otra etapa y así que le vamos a meter todos la mejor evidentemente eh, eh, qué lo que quedó de la caja de pandora cuando salieron todos los males esos griegos no eran no eran no estúpidos no y no y nada no, no. porque no ocupó un asient inocentemente me estaba acordando de el, tantas cosas que uno podría acordarse como lo aportar destrucho pero bueno pasamos a otra etapa de esperemos haber aprendido y que ahora se venga lo mejor una vez más bueno perdemos bueno. comunicación eh, así que bueno así Hola. estamos viviendo el día de hoy yo quería preguntarle qué se siente que clarín te haga una nota no, no dudas un poco Donde estoy parado, ¿no? Porque sí. sí, vos sabés que um, como que sí, sí Ya me había pasado una oportunidad Es como que de Clarín, pero zonal ¿Viste? Ah. Eh, tienen como Yo no sé si es otra libertad Otra posibilidad de elegir eh, Pero ya me había hecho una nota del zonal ¿Viste? Ah. Sí, creo que tienen como otra agarra todo la zona oeste y tienen tienen otra posibilidad o es otra libertades. decisión sí, otras libertades sí. yo igual me reía decía, me infiltré en la, la fila del enemigo sí. <risa> claro, pero bueno eh, lo importante es estar de última vez la manera de ir derribando esos muros que ellos quieren poner claro. acompañar sí, a quien lo quieren azar sí, no, aparte viste hay, hay, en Clarina hay, hay algunos periodistas, laburantes y brino están están bien han hecho han hecho huelgas, han hecho paros, ¿viste? Sí, sí. Eh, y bueno, de pronto por ahí pueden decir no, no todos se los filtran, ¿viste? Así que bueno, eh, qué sé yo, está bueno llevar las voces y que no, llevar la voz de uno y que por todos los, los rincones, galojan, y claro, sí, seguro, sí, seguro, mientras este. que no te cambien la nota del claro. expediente, de claro, sí, sí, sí, no entra claro. si la dicten ahí con titulares raros, sí, está tal cual, bien, está alejandro ¿más canciones? La verdad que acá la gente está muy fascinada con vos Así que nos está pidiendo eh, Música A ver eh, Vamos a hacer una a hacer una del disco anterior Que, que es una para, para la educación Dedicada a la educación pública Yo soy una de las caídas Felizmente caída de la educación pública Bien. este Por suerte Ahora nuestro actual presidente Dice que que van a seguir las universidades por todo el país, y me alegra muchísimo esa decisión. Eh, cuando yo hice esta canción, fuimos a, a una escuela, llevamos el estudio de grabación a una escuela, y grabamos el estribillo con los nenes, que es como una especie de rondita infantil. Están 50, 50 nenes de segundo grado. ¿no? Si la luna fuera tiza, yo escribiría en el cielo con letra bien prolijita, que vivan nuestros maestros. Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón, yo escribiría bien grande. Que viva la educación. Para Fuente Alba, para Sandra y Rubén, para los maestros de Chubut, va esta canción. Llora el sol de mi bandera Por los hombres que nos lideran Llora Rosarito Vera Destruyeron sus escuelas Llora, llora San Martín Le vendieron su país Llora ...esos señores... ...que mandan a sus hijos a Jarbar... ...y dejan a nuestros hijitos... ...sin sus aulas... ...y sus amigos... ...del norte le prestan la plata... ...que nosotros devolvemos... ...con sudor del alma... ...para que sus hijos tiene economía y aprendan a enriquecerse ay, con nuestras vidas. Y dice, si la luna fuera tiza, yo escribiría en el cielo con letra bien prolijita que viva nuestros maestros.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 Llore el indio en su lamento Le privatizaron hasta el viento Ya no llores Argentina Con tu blanco delantal Que al que sabe no lo engañan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 Si la luna fuera tiza y el cielo un pizarrón yo escribiría bien grande que viva la educación que viva la educación que viva la educación Sí señor Bravo ¡Viva la educación! Viva. Viva. Muchas gracias esos son los tiempos que vienen ahora así lo estás viviendo sí que sí, volvemos sí, sí. A, a a vivir todo esto sí sí. sí sí sí totalmente totalmente creo que sí que viene esto que viene otra vez ¿viste? vuelven nuevos aires educación cultura bueno trota en educación Tristan Bauer en cultura ¿viste? no no no otra vez con rango de ministerio también no sí yo creo que vienen cosas muy buenas muy buenas Y en principio paritarias libres para ¡Ah, sí. es como festejar algo raro no paritarias libres festejar es bueno quien no ha vivido estos cuatro años no, deben decir cómo van a festejar eso es normal sí, no, no, no, no. pero bueno hay que festejar ah, no, es, es tremendo sí. tremendo que vuelva de la... obviamente las cosas que uno tenía pero bueno eso viste que uno le llama normal eh, hay que hacer mucho hincapié en que son derechos adquiridos para que no nos vuelva a pasar, ¿viste? Claro. Ahí tenés Chile, Uf. sin educación pública, sin salud. Cuando dicen son 30 años, digo, son 43, porque desde Allende nunca los chilenos se, se pudieron levantar. Claro. Ahora están despertando. Y bueno, cómo lo, lo recibe ¿no? claro. el gobierno. ¿eh? este En fin. Eh, Sí, es Pero un hay... tiempo, no, sí, lo Chile es todo el tema que, bueno, nos atravieso así, me atraviesa de decenas y sí, es un país que está despertando después de, que en realidad son 30 años, tre, son 30 años de traición Sí, de, de, totalmente Claro, de, de una traición peor que la de Pinochet porque los traicionaron los mismos Tremendo. Pero bueno, hace un rato vamos a estar hablando con alguien que nos va a estar explicando a eso. Eh, nos llegan, siguen llegando audios, este así que vamos a escuchar un audio. Buenísimo. Y después voy a pedir otro audio, que ahí lo voy a pasar, eh, porque bueno, justamente desde Chile. mira negro, más allá de la ideología política que tenga cada uno, ya que un... Un presidente en democracia, le pase la banda a otro presidente de democracia, me parece una maravilla, me parece que, que vamos madurando como sociedad. Después, eh, lo que cada presidente haga, bueno, se jugará al final de su mandato, así que, pero está bueno que, que la democracia sea sea continua en este país, así que, y es una emoción ver tanta gente en la plaza, eso la verdad que cuando la gente sale salen en, en cantidad es porque la verdad hay un una euforia alegre un sentimiento de esperanza y, y de renovación así que, pero que la, lo más importante es que la democracia sigue vigente, un abrazo para todos Cagarte a tiros en morón Pueden lavarte la cabeza Por nada la escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos Mientras los sueños se desangran por nada Pero el amor es más fuerte Piel la, y bueno, eh, ahí tenemos también Todo, todo otro tema de eh, Que siga la democracia No han llegado bastantes audios Pero ustedes saben que ya hace poquito Vengo llegando de Chile Hace dos días Y dejamos bastante audiencia allá Así que acá hay gente que también Nos sigue saludando y mandando audios Vamos bueno. a escuchar un audio desde Chile Hola, me llamo Sergio Alfaro Le quiero enviar un saludo a toda mi familia de Argentina Tío Cristian, tío Esteban Tío Sergio Tía Vero Y a Loli eh, También a mis primos Sumara, Gennaro, Delfina eh, Joaquín y Tomás y un, y un saludo también a mi abuelita Mirta Adiós Bueno, en este momento no está escuchando en Santiago Así que, bueno, para... Y qué, qué importante que hablabas recién del tema de la educación Porque... Eh, por ejemplo tuve la oportunidad de ir con mi sobrino que es quien nos acaba de saludar a todos eh, de 11 años a ver el museo de la memoria entonces podéis reconstruyendo esto y tiene que ver con la educación ¿no? Eh, de Yo tuve la oportunidad, el día sábado estuvimos ahí recorriendo y, y, y viendo, y él está también viviendo toda mi familia y amistades, todo este proceso en Chile. Y lo importante es eso, ¿no? Que no se queden viendo la televisión, sino que ellos salen a construir su historia desde este desde el lugar que les toca, pero sabiendo, eh, escuchando distintas voces. ¿No? Sí, sí, por supuesto. Y, y, y la educación en Chile, bueno, es una educación que es... Eh, la, la, la buena educación al contrario que acá es la educación privada no porque se ha degradado toda la educación y la gente también sale por eso los que pueden ir a un colegio público los que van a uno privado para decir bueno a ver tiremos las cartas de una manera más equitativa ¿no? y, y, y te escucho por ejemplo en este momento a vos cantar y en este momento estaría no sé. <risa> sería cantar algo de que, que es lo que se necesita. Nosotros estamos abriendo una una puerta de esperanza y en Chile se está tratando de abrir una puerta que le quieren cerrar de, de la manera que sea. ¿no? Sí. Entonces, bueno, es, es importante, por eso la importancia de que vos estés sentada en este momento acá cantando este tipo de cosas. <risa> Sí, ¿no? Gracias Sí, sí viste Y, y también yo creo que, que Lo que nos está pasando a nosotros Es esperanza para toda la región ¿no? eh, Creo que también es Una portita de esperanza para Bolivia Bueno, ya ya empezó así no este, con, con las gestiones de, de Alberto Y de eh, López Obrador Salvando la vida a Evo O sea, eh, la pucha no Qué importante Hablamos de vidas la puta eh, que vale la pena estar vivo, ¿no? Como mm. así, así se inició, ¿no? Eso, eso me parece un símbolo tremendo. Va, un símbolo de una realidad también, ¿no? Este, sí salvando y, salvando sí, vidas sí. Y, y Sí, lo bueno de, de que se ha sumado por lo menos para mi mi vida, mi historia, México, que sí. no no lo tenía en cuenta, pero <risa> ni <risa> ahí. <risa> <risa> bueno, eh, qué, qué bárbaro. Bueno, Bolivia va, va a seguir la lucha, esto no está no, estos principios de, de llamado a elecciones en donde los contrarios son perseguidos puesto preso baleado la casa quemado la casa eh, no va a parar hasta que esto sea un fin democrático eh, no, no, mismo Evo dice que él no sé no se postularía no se quiere postular para pero que haya democracia y que bueno que el más pueda eh, para ¿Cómo se llama? Participar de esta, de esta votación. Sí, sí. Que, que no lo que sea. quieren anular. Ya que no sea prostituta. Claro. claro. Eso es lo que a lo mejor tendremos que hacer al ejercicio, ¿no? De ¿En qué momento volvimos a estar parados donde estuvimos parados hace tantos años, ¿no? Este, a, a mí me pasó eso en particular, ¿no? Me fui de Chile a los 16 años y salíamos a protestar porque tenía que caer Pinochet y, y vuelvo después de 30 años a mi tierra y estoy también en el mismo lugar protestando entonces tremendo. es como eh, no sé no, ¿qué nos equivocamos? nosotros ellos que hicimos mal, nos faltó más lucha eh, ¿realmente ellos ganaron siempre y siguen ganando? pero eh. Es como un sí, momento de reflexión Sí, es eh, bueno, viste, yo no, no no soy experta Pero pareciera como que, que ha sido un laboratorio de neoliberalismo muy potente Chile Que no lo quieren perder Están sí. poniendo todas las garras ahí porque no lo quieren perder este El pueblo siempre fue un luchador, viste Pero bueno, le fueron con todo, eh. le fueron con todo a Chile Y seguimos poniéndonos nosotros los muertos, sí, es el problema. Tremendo, tremendo, tremendo. Y, y bueno, pero le, le, le seguimos poniendo resistencia. Uf, si vieras, cómo, si vieras cómo le están poniendo resistencia o allá. Sea, eh, me imagino que Bolivia a hacer lo mismo, Colombia debe hacer lo mismo. Ecuador. Ecuador, me tocó verlo porque es... Chile porque mi tierra, es mi país. Este es mi lugar en el mundo, eso no hay duda. Pero es mi patria la que en este momento se está desangrando. ¿Qué, digamos, ¿De qué lugar de Chile? Santiago. De Santiago. De Santiago. Así que bueno, vamos a poner un audio para seguir viviendo este momento histórico que nos pasó. Algunos dicen, ¿será para tanto ahí 40 años de democracia interrumpida? Es un momento. ¿Cómo, ¿Cómo es la consigna entonces, Vero? Es la consigna para quien nos quiera escribir, ahí nos han llegado de juan audios también de Juan Borrenave, de algunos amigos ahí, así que te los voy a ir pasando. Sí, sí, claro. Pero bueno, eh, la consigna es que nos cuenten cómo están viviendo este momento que ayer hubo un cambio de gobierno. Hola, buenas noches. Sí, desde la Mesa de Derechos Humanos de Milagro de la Chiapa, vemos, consideramos que por supuesto nos alegra que todavía haya libertades democráticas que se respetan como lo es el derecho a elegir por el voto a un presidente, si sí, vemos que bueno, que no es que es un cambio en cuanto a a las condiciones en nuestra lucha por ahí eh, sí podemos decir una, es una nueva versión de un gobierno que estuvo en otras etapas que quizás nos dio algunas otras libertades o reconocimientos que claramente los arrancamos todos los organismos de derechos humanos a través de las luchas no porque realmente fuera lo que ellos deseaban y si consideramos que frente al no desmantelamiento que sigue existiendo de todas las fuerzas represivas que son las mismas desde la época de las dictaduras con por cuestiones de edad más solo muy pocas personas todavía presentes desde esa época pero sigue reproduciendo siempre los mismos modos es que eh, nos planteamos que no consideramos que vaya a haber cambios en nuestros en nuestras luchas tenemos que recordar que este mismo gobierno es el que es responsable de hechos como el de darío maxi en de luciano ruga cal fuente alba eh, la desap desaparición de jorge julio lópez o representantes de este mismo gobierno Así que no creemos que puedan, serían hechos que no deberían seguir sucediendo para que podamos decir que estamos bajo un gobierno que respeta en los derechos humanos, lo mismo que no debería existir ninguna posibilidad de más eh, personas sin trabajo o que no cuenten con una educación o una salud dignas. Bien, acá una integrante de la radio La que estamos escuchando recién Cecilia Molginer eh, Dando, bueno Una voz más que autorizada para hablar eh, Sobre democracia Sobre un montón de cosas, derechos humanos Así que bueno, eh, le agradecemos eh, El audio que nos ha mandado ¿Bajamos o subimos con vos? <risa> <risa> lo que mando <risa> Lo que vos quieras En realidad lo que sea va a ser Un placer, así que hacemos un ¿Te evite? Sí, totalmente Va a ser un tema dedicado a Olga Márquez de Aredes Esa militante de Jujuy Que luchó solita en un tiempo contra el ingenio Ledesma uh. Y actualmente las march las marchas son multitudinarias no Así que tenemos ese ejemplo para seguir y para alentarnos nosotros mismos ¿no? Cuando decimos, que Nada está perdido esto, sí. Totalmente, <risa> nada está perdido Ya es pudo este nosotros también <ríe> Siguiendo tu huella se llama esta canción ¡Uy, qué bonita esa botita sabe bailar! Como carnavalea, toda la tierra pone a alegrar. Cuando le des más se junta y baila contra el apagón, se enciende en todas las vidas que el ingenio se llevó. Se enciende en todas las vidas que el ingenio se llevó. En Jujuy, qué bonita, esa botita que sabe andar. Paso, paso a pasito, se arma la historia de la verdad. Vamos siguiendo las huellas que esa mujer nos dejó cuando marchaba solita, solita y con su valor. Cuando marchaba solita... Solita y su corazón alzarán tu pañuelo en el cañaveral como una bandera en coplas de la libertad. Y ya no marcharás sola, todo un pueblo va con vos. Olga Redes, compañera, militante del amor, Olga Redes, Compañera y que brava militante del amor. En Jujuy, qué bonita, esa botita sabe brillar Lustra, lustra, que lustra, quita el bagazo, la mezquindad Porque se amargue el azúcar, hecha de sangre y dolor Cuando el azúcar sea nuestra, otro será su dulzor Cuando el azúcar sea nuestra, che, otro será su dulzor Ay, ay, ay, ay en Jujuy, qué bonita, esa botita se suelta ya. Y un gran pie descalzo pisa el engaño del familiar. Porque un sol justiciero en este norte asomó y los primeros rayitos holgaré de los tejió y los primeros rayitos holgaré de los tejió alzarar tu pañuelo en una caña veral como una bandera en coplas de la libertad y ya no marchará sola todo un pueblo va con vos Olga Aredes, compañera, militante del amor. Olga Aredes, compañera, ay, qué brava militante del amor. Bravo. Para Olga y para todas... y que que nos falta alejandro más allá de que el azúcar puede ser nuestro? nos falta que también todo el país seamos un solo país hay una es como que nos solemos olvidar a nosotros muchas veces no hemos entrevistado a gente del ingenio ledesma y siempre está como ese reclamo eh, que, que no es un reclamo aviva voz y no en alguna parte se escapa eso, bueno, que bueno que alguien se preocupa de nosotros no sí. hay como un reclamo de que eh, este interior eh, no lo vemos sí, ¿no? Tal, no cual, tal cual Yo, para mí es, eh, hice esta canción para mí el, el tema del ingenio y de Jujuy es como un símbolo de, de todo lo que está callado y que tenemos que, que, que mostrarlo no eh, Luis Aredes que fue intendente y que fue médico allá de, del ingenio eh, después fue intendente de, de ledesma eh, él ya venía denunciando junto con olga cómo vivían esos trabajadores del ingenio ¿no? en la miseria tremenda eh, la explotación tremenda o sea que esto venía desde los años 60 no entonces eh, trae esa voz levantar esa voz de los de los trabajadores eh... Así como Jujuy también es Formosa y tantos lugares, rinconcitos, ¿no? Que, que traer la voz de los sin voz y, y por seguirte con el mismo ejemplo, después que, que lo secuestran a, a Luis Aredes, eh, Olga toma la toma esa lucha buscando a Luis, pero también levantando por lo, por todos los derechos de, de los trabajadores del ingenio y después por el tremendo problema de la contaminación que trae el el ingenio no o sea como hay ve como la continuidad de, de los poderes de los negocios sí. ¿no? y cómo se puede explotar a, a la gente sí. Sí. Sí. Sí. Sí. mucho para hacer sí. Uf. pero sí. a quien quiera escucharte tenemos este sábado a las 7 de la tarde si sí. en el festival Nueva... si sí, a la mina no por el monte ¿Y después? Sí, este, este, el festival este es ahí en, en San Huberto uh -huh. No sé si tienen La, la, la publicidad sí. Eh, sí. Bueno. Se lo está pasando <ríe> igual tú a mi Ah, idea, buenísimo, pero... buenísimo este, um, Bueno, ahí va, va a haber un, Me va a acompañar ese día en un par de temas Juan Pablo Carrasco con el bajo Y, y bueno, y después eh, Tengo subido Música en Youtube, lo pueden escuchar ponen Alejandra Rabinóvil Resistiendo con abrazos Eh, ahí está el último disco y hay algunos videos también eh, para que puedan ver del disco anterior y bueno, y de a poquito, no sé, tengo que ir conociendo el Valle, ¿viste? Estoy buscando lugares para, para tocar, para ah, cantar casi como llegando, así que bueno voy Buenísimo. a ir publicando en mi Facebook que está con mi nombre, Alejandro Rabinobis donde voy a, voy a tocar que, bueno, ¿Y toda vamos. esta música la podemos ¿sí? pasar por la radio? ¡Por favor! Se un honor. Fiambrana. O sea, sí, que huele. Fiambrana, Tenemos la carpetita de artistas de, artistas de la zona. Claro. Ah, así que ahí estarás eh, Muchas gracias. En nuestro en nuestra grilla de musical que eh, nuestra playlist, muy, muy agradecida, muy agradecida por los, los artistas independientes y populares este bueno, no nos van a escuchar en los grandes medios <risa> así que, eh, los medios hegemónicos digamos, claro. así que muy agradecidos cuando las radios ¿no? nos pasan las canciones ¿no? uh -huh. es nuestra manera de llegar estamos todos al mismo palo porque <risa> a los programas así independientes que hacemos en radios populares tampoco es que somos tampoco lo, vamos detrás de eso súper escuchada, <risa> latín, muy, muy agradecido hermosa, hermosa los programas uh -huh. en la radio ustedes, gracias Este, no, no queremos abusar de vos Sabemos que... Pero lo vamos a hacer este, Con último tema sí. Sí, bueno, está bien, lo, sí, vamos a abusar de vos <risa> Porque, bueno, sabemos que así no se hace tan tarde Sabemos que venís, bueno, de las rosas eh, Ha sido un placer, a Alejandra, compartir Esperamos verte, cruzarnos también este sábado Para que ahí peleando por esta... Eh, que tengamos una ahí está, va, eh, para no a la carretera por la montaña si, era, si era la, a la ruta, no por el monte no Entonces, por el monte, no por el monte. Este, así que bueno, realmente es un placer la radio está abierta para cuando quieras difundir tu música de hecho lo vamos a empezar a hacer y cuando tengas algo que contarnos acá estamos vamos a estar esperando muchísimas gracias muchísimas gracias gracias por la, por la escucha amorosa y, bueno gracias por, invita por la invitación hacer un temita de a las mujeres se llama afroditas hubo una historia tan ciega negada perdida de la sinrazón una brutal cacería de brujas desnudas danzando al sol. Un tiempo de la sangre que se va y de la misma sangre volverá. Mezclada con algas, con fuertes caderas y estrellas de mar. Una diosa hermosa soplando a los vientos una caracola de sal que anuncia un tiempo de mujeres de barro chamanas con hierbas que sanan heridas del mal. Mujer campesina defendiendo tierras engendrando sueños con pan Mujeres, amantes abullando pasiones instinto salvaje y azar Mujeres, memoria de luna creando canciones para no olvidar Mujeres, mujeres, hay todavía un tiempo que insiste en quedarse sembrando su hiel. Hay un volcán femenino que lanza sus flores contra el gran poder. Mujeres contra minería, de cielos abiertos del depredador. Mujeres que saben que el cuerpo es de ellas, deciden si quieren dar hijos o no. Mujeres que toman sus riendas de fuego y ayudan a otras a darse valor. Mujeres con blancos pañuelos, protegiendo vida, celebrando en encuentros. Mujeres, mujeres, mujeres, vivas nos queremos. Bien, ha sido la presencia acá de Alejandra Rabinoves, le agradecemos. Bueno, en un ratito ya seguimos con Comunicaciones para Chile y le agradecemos una vez más Alejandra que ha estado acá. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Vero, gracias Gonza. El compañero acá que está operando <risas> Muchísimas gracias sí, bueno, No, acá. que está operando el sonido No, claro. a veces que sí, estamos sí. En <risas> sí, acá igual Nuestra compañera Clara y bueno, pide disculpas A la audiencia, a vos, porque bueno Se tuvo que ir no. Se tuvo que ir anticipadamente, así que bueno, acá nos pide disculpa a todos, pero bueno, Clary, como sabemos que siempre está. Así que bueno, vamos un, a un audio y después un temita y seguimos acá con un día, un programa con ideologías. Lo que vivimos ayer como sociedad fue eh, una jornada eh, que daba culminación a un proceso que se vino gestando a lo largo del año, y que se resumió en esa plaza colmada de gente, plena de alegría, con una enorme esperanza en los tiempos que, que vienen. Pero además de eso, yo pude observar y me llenó de orgullo al gabinete en pleno, al presidente, a la vicepresidenta y al gabinete en pleno, que... Son realmente eh, gente capacitada, gente preparada y acorde al área en la que fueron eh, asignados. El discurso del presidente me pareció impactante, me pareció impecable, abarcando todas en las áreas eh, de gobierno Y Alberto, que lo teníamos, o yo por lo menos lo tenía como un personaje moderado, conciliador, me pareció contundente en algunas partes del mensaje, cuando habló de la mujer, cuando habló de los femicidios, cuando habló de la reorganización o la reformulación del Poder Judicial, de la asignación de recursos de la pauta publicitaria oficial me parecieron cosas muy muy potentes, muy claras y cuando dijo varias veces a lo largo del discurso cuando digo nunca más es nunca más me pareció de una firmeza este, que me gustó o sea, me gusta su parte conciliadora pero también me gustó esta firmeza que tuvo así que para mí fue una jornada hermosa plena de esperanza y alegría para el pueblo. Un día, un día. Por Radio Tinku 107.9. más radial con ideologías. Pasando la ventana puedo ver Mi alma buscando donde aterrizar O a lunizar Ya partí en busca de tu amor Corriendo cada nube de tu sol De mi sol Un puerto siempre es de partida Pero no quiero llegar al final de tu aurora. siempre este partida pero no quiero llegar al final de tu aurora un día un día por radio teenco 107.9 Para mí es positivo este, la asunción de, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Creo que el gobierno va a ser un gobierno en una situación muy compleja y difícil por la que lo deja el, el gobierno de Macri y ese gobierno de CEOs que realmente ha empobrecido a niveles altísimos a la población toda este lo que fue la represión sobre el, los sectores populares este, en gente que está peleando por el territorio recordemos que Rafael Nahuel y, y Maldonado eh, fueron muertos básicamente por ponerse desde un lugar y defender los territorios eh, estoy contento porque sé que la situación es difícil que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana Por, eh, pero eh, apuesto a, a este gobierno eh, me pareció sumamente interesante eh, la cadena nacional que hizo Alberto planteando los lineamientos generales en el cual se tiene que eh, sustentar la política del gobierno Bajo todos los aspectos, yo creo que no dejo casi ningún aspecto eh, sin tocar eh, En lo que respecta personalmente a mí, la situación del hambre en la que se encuentra la Argentina Vulnerabilidad, la situación en la que se encuentran eh, la tercera edad y, y la cuestión con los medicamentos eh, Algo que por los colectivos LGTB y... Y, y trans ha sido peleado durante muchísimo tiempo y esas luchas han querido ser apropiadas de distintos sectores políticos ahí tienen un lugar desde donde poder tener una visibilidad y representatividad eh, me pareció muy interesante, sumamente interesante que tocara el tema, como dije, de la mujer como eje de el cuidado ambiental, pasamos de tener una secretaría social de ambiente, a tener un ministerio de ambiente, eh, hay que seguir con, con el ojo bien atento. El gobierno que tuvo presos políticos. No me cabe la menor duda de que hubo una articulación entre los medios de comunicación y el Poder Judicial para perseguir a la oposición. Eh, el desmantelamiento de AFI creo que es fundamental también para realmente democratizar eh, lo que lo que es la política en nuestro país. Y una consigna que tiró Alberto... Eh, ...referido a la familia, a la mesa de la familia... ...que fue esto que quisieron instalar durante mucho tiempo... ...que es la grieta... ...y, y que en algún momento debe ser cerrado. Eh, estamos en una situación muy complicada... ...por supuesto, todos los sectores tendrán todo el derecho del mundo... ...porque así son las relaciones de fuerza uno tiene que plantear cuando tiene que ir a discutir una paritaria, un convenio colectivo de trabajo y pelear desde los sindicatos y en los distintos lugares, pero eh, eh, veremos cómo funciona el gobierno en la realidad. Eh, me pareció me pareció espectacular el, el discurso que hizo, de hecho lo tengo impreso y me voy a tomar de eso para cuando haya una desviación eh, salir a denunciarla porque desde el movimiento ambiental y creo que desde el feminismo todes tenemos que entender que son movimientos transversales y nadie puede adjudicarse la lucha eh, de los bienes comunes o la lucha contra el patriarcado Y creo que se puede avanzar, incluso desde un gobierno con una actitud frentista, eh, sin tener que llegar a cambiar la base de las condiciones de lo que es el sistema capitalista. Se pueden hacer cosas como se pudieron hacer cosas en la época de Cristina y de Néstor, porque no es lo mismo una heladera llena que una heladera vacía.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 FM5. Escuchando Radio Tinku Bien, seguimos acá en un día Programa con Ideologías Bueno, le mandamos un besito a A Clary, ¿no? Que esté bien eh, Bueno, hay gente que no ha estado escuchando Se fue a a Mauro Bueno, esperemos que está en el equipo completo el próximo miércoles Que nuestro último programa de esta temporada Y bueno, ya vamos a estar recordando que tenemos nuestra fiesta Nuestra tradicional fiesta acá de la Tinku Este viernes acá la, en nuestra casita ¿No? En nuestra casita, así que más que todo invitados Igual hay gente que está un poco más lejos Que no, no va a poder venir a la fiesta Pero sí nos va a contar eh, qué está pasando Nosotros ya hemos hablado con Marciana Moreno Y en este momento nos va a seguir contando porque ayer ha habido una jornada bastante áspera también en Santiago de Chile. Hola Martiana. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien, bien. Yo a ¿Y a Y no solo acá se viene una este pero bueno, eh, queríamos que nos cuentes... Le vamos a recordar a la audiencia que ya hemos hablado con vos para que nos contes... Eh, ...que nos has estado contando cómo está viviendo Chile este momento... Eh, ...este momento que, que no para. Y ayer en particular creo que ha sido una jornada bastante violenta... ...el día que se recuerdan los derechos humanos. humanos perdón eh, ¿Cómo lo han vivido, Marcia, Anaya? Bueno, acá en Chile, además de ser el Día de los Derechos Humanos, coincidía con la, el aniversario de la muerte de Pinochet, que por coincidencia también coincide con el cumpleaños de su esposa, de Lucía Agriar, que todavía vive. Eh, así que sí, fue bien violento lo que pasó ayer acá en Plaza Italia. Eh, de hecho, de resultado, hay dos personas en coma por, por el uso de las lagrimógenas que... Que ahora ya se supone que no tiran perdigones pero carabinero ocupa las lagrimógenas como proyectil entonces las disparan directamente al cuerpo y ayer hay una niña de 15 años y un hombre eh, adulto no recuerdo su edad que resultaron con lesiones graves están en estado de, de muy grave eh, hospitalizado Bien, ¿escuché? ¿Puede ser que la, la nena ya está con, eh, con muerte cerebral? Eh, la verdad es que no soy tan informada. Lo que sí leí es de que, bueno, eh, obviamente la lagrimógenas la están eh, ocupando como proyectil. El protocolo dice de que las lagrimógenas deben ser disparadas como hacia arriba para que caigan a una distancia prudente, pero... Eh, por el uso que da carabineros a las lacrimógenas, me imagino que, que sucedió lo que pasó. La verdad es que no tengo mayores antecedentes de, de cómo están esas personas. Sé que gente de la Cruz Roja hizo declaraciones del estado en de cómo llegó la persona. Y eh, al parecer son consecuencias graves. Claro y bueno y entonces fue recrudeció o así viene creciendo la, la violencia a, de los eh, eh, por parte de la policía en las protestas de todos los días mira la cantidad de gente durante la semana eh, se ha mantenido eh, por ahí hay días que viene menos o más gente siempre los días viernes son los que tienen mayor cantidad Eh, y yo por lo que he visto acá en el sector eh, hay más presencia de carabineros o sea, cada día hay más carabineros en el sector eh, van cambiando la estrategia todos los días van cambiando primero se ponen en una esquina luego en otra de hecho ayer ocurrió una situación de que yo salí de mi casa volví tipo 7 de la tarde y no era posible llegar a mi casa porque no te dejaban pasar ni por una cuadra ni por la otra Entonces me quedé atrapada, tuve que esperar que, que salieran ellos de ahí de la calle y para poder llegar a mi casa, porque no te dejan pasar y además que te exponen, estar cerca de ellos es un peligro. Claro, y hoy día también pasó que hubo una, eh, el Senado, no sé si el Senado, cuál de las cámaras aprobó, eh, la, eh, ¿cómo se dice? Contra Salvic, Sí, el juicio, política, no sé si es juicio bueno, político la, la acusación constitucional claro, eh, primero pasa po, ya pasó por la Cámara de Diputados y hoy se fue la votación en, la, en el Senado y eh, por suerte, claro salió favorable la acusación eh, lo triste es de que lo que lo que recibe él como castigo son solamente 5 años de no poder ejercer cargos público no eh, yo creo que es algo insuficiente contra todo el daño que se le ha hecho a Chile claro, y aparte que eh, eh, se hablaba que hay una tranza como una negociación eh, Piñera entraba lo entregaba Saudi y a él no lo tocaban eh, con, eh, contra él, contra Piñera ¿ha prosperado algún algo? sí, mañana se supone que pasa la votación Piñera eh, y si todo todo sigue funcionando como lo que ocurrió hoy, eh, lo más probable es que él también tenga favorable la acusación. Dicen, eso eso se habla, dicen que claro, que es como un acuerdo que hay, pero no la verdad es que no es nada oficial. Eh, yo creo que mañana va a ser un día súper decisivo. Eh, si vayan acá, dicen que como que... Eh, se alegra o, o está celebrando como esta acusación porque es algo o sea, es algo que, que puede ser súper poco insignificante con respecto a todo lo que ha pasado, pero igual es un avance, entonces bueno, hoy era muy triste ver porque Chatwick, en la acusación estaba acompañado de todo el gabinete del gobierno que, que, que escribían en, hoy, escribieron en Twitter eh, como, y lo, lo describían como una persona intachable y etcétera, entonces es como es como doloroso para, para el pueblo ver es eso o sea, como de qué estamos hablando <risa> él en ningún minuto reconoce responsabilidad eh, es una locura yo creo ¿Qué tal Marciana? Buenas noches Gonzalo, te saluda Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, y, y, y esto si bien es algo eh como por dónde ves que viene la, la solución para, para chile Uf, eh, es difícil yo eh, bueno nosotros todo chile está como en un, en un momento de, de total incertidumbre eh, la agenda eh, social que ofrece piñera son cosas eh, mínimas eh, de todos los días que eh, cincuenta y tantos días ya que llevan las protestas, eh, aún no se dice nada con respecto a la fp por ejemplo, mm. que el sistema AFP es de que más eh, ha hablado la gente sobre todas las demandas, no se ha tocado absolutamente nada. Todas la, las cosas en las que se ha avanzado están, están poco, que no sé, la verdad es que es súper futuro eh, para todos. Hay mucha gente que está esperando el plebiscito que se viene en abril para ver qué pasa este fin de semana tenemos la consulta ciudadana más de 200 comunas de Chile que la lo organizaron los alcaldes que si bien no tiene incidencia en decisiones políticas eh, va a tener va, va a dar un precedente de más o menos lo que va a pasar en, en abril claro. bien, o sea que bueno, es como si se dio una perspectiva como a largo plazo pero hoy en día la gente sigue en las calles la policía sigue igual de violenta no eh, sé qué piensan? ¿Qué, ¿qué puede pasar? porque hay como que ninguna de las dos partes afloja y encima a nivel político quienes son la oposición lo, lo único que han hecho hasta ahora es apoyar la mano dura de Piñera ¿no? Sí, mira, la verdad es que claro, de parte como de los políticos y, y del gobierno de su de su coalición eh, él recibe el apoyo y todo pero fíjate tú que la, la gente eh, el pueblo en general eh, de oposición de derecha, eh, también eh, juzga a Piñera y lo, lo encara por no por no poner más mano madura, entonces no tiene apoyo, los únicos que lo apoyan son los políticos que están a su lado pero la gente ni ni de izquierda ni de derecha no lo quiere bueno, ya vimos la semana pasada cuando se, se vio la encuesta de que Tiene cerca de un 4% de aprobación. O sea, no lo quieren de ninguna parte. Ahora, ¿ustedes cómo creen que cuatro años de... que un gobierno con el 4% de aprobación puede, va a poder gobernar durante dos años más? Porque viniera más allá de esta consulta, que es bastante tramposa, entiendo. Eh, ¿Cómo cómo van a cómo va a ser para gobernar Y, y la gente que, que, que se dice sigue las calles y cómo piensan que puede ser la respuesta también de los militares mire yo la verdad es que eh, bueno, por lo que se habla lo que se escribe en Twitter hay sectores que son un poco más extremos eh, dicen que las protestas no van a terminar que, que la lucha no va a parar hasta, hasta sacar a Piñera del poder eh, no sé si esa es una solución, porque finalmente acá eh, hemos, siento que todo esto pasa, pasa y la, la, la demanda de iniciales de esta situación aún no, no se tocan, entonces no sé dicen ahora bien el verano, hay gente que dice que esto va a pasar, yo la verdad es que, que vivo acá en la zona cero y veo como cómo sigue viniendo la gente acá creo que esto no va a parar Eh, yo realmente admiro a la gente que viene todas las semana acá a, a marchar porque es exponer su vida venir a marchar frente a tan, tan, tan, tanta represión que hay acá en, en el sector eh, no sé, la verdad es que ya nada me sorprende a alturas del partido no sé qué, qué es lo que va a pasar por ahí se habla de que eh, con todo esto justificó con todo esto de las acusaciones justificaría un autogolpe del que se del tanto que se ha hablado de parte del gobierno eh, creo que también podría ser alguna solución para ello ojalá que no pase porque imagínate con toda nuestra historia de todos los años que vivimos en dictadura volver a eso sería algo terrible Chial. por ahora las fuerzas armadas no dicen nada digamos no hay ningún vocero que, que diga está bien está mal Pero, nada. Por ahora no han dicho nada, eh, hace como tres semanas atrás, más o menos, cuando Piñera se, se habló mucho, se, se filtraba de que Piñera sí quería sacar a los militares nuevamente a la calle y ellos fueron los que se negaron por no tener como la licencia para para hacer lo que quisieran, pero no sé hasta cuándo va a seguir esa situación. Eh, hasta el momento no se ha tocado a Rosas, el general de Carabineros, Eh, por unos dichos hubo hace rato, hace unas semanas atrás, se quitró de, de como en una celebración privada de grabineros donde eh, les decía que, que nadie iba a salir como juzgado por favor la, por las cosas que, que han pasado nadie del gobierno ha dicho eso ha hablado de eso, nada Entonces es una situación bastante incierta Y con respecto al, al avión O al helicóptero que cayó Que por eso se supone que Piñera No vino acá a la asunción de Alberto Fernández ¿Qué se dice con respecto a eso? Mira Acá en Chile se habla mucho De que de que es algo para desviar la atención Efectivamente Los canales de televisión abiertas eh, Hoy Ni siquiera mencionaron El tema de la acusación del Taduit Eh, se transmitió por todos los medios alternativos la acusación durante toda la tarde eh, y la gente se podía entregar por Twitter, por la televisión no dijeron nada eh, por ahí eh, es triste pensar, pero también se habla de, de la coincidencia que hay de este accidente, por lo que pasó hace años atrás, creo eh, no, no recuerdo bien el año, cuando murió Felipe camiguada que era un eh, animador famoso acá de televisión Fue, esa, ese fue un accidente avión aéreo también que ocurrió en Chile y coincidió cuando estaba al máximo de la Revolución Pingüina. Entonces, bueno, en ese minuto se hablaba de que se había hecho eso para desviar la atención y ahora también eh, se comenta lo mismo, que ocurre bajo la misma situación. Eh, dentro de la tripulación que iba en el avión, eh, iba un un, no sé si sí, carabinero militar la verdad es que no recuerdo bien que no quiso hacer estado de excepción en su región entonces hay como, dicen habla muchas, se dice muchas cosas, uno ya está a estas alturas con todas las cosas que pasan acá ya no, no sabe qué, qué creer o no pero tampoco, tampoco es tan loco lo que se piensa o sea, imagínate el nivel de corrupción que, que hay acá eh algo así, no me extrañaría por lo no menos claro, eh, es difícil la situación bueno Marjana, te agradecemos esta comunicación realmente uno espera que, que Chile tenga una solución que por ahora no se estaría viendo eh, realmente son tiempos bastante difíciles, uno desde acá le pide que se, eh, se sigan cuidando porque sabemos que eh, hay demasiada gente herida que mm, a la policía no le está importando nada, es eh, golpe están golpeando están atacando están disparando y lo único que nos queda acá es difundir lo que está pasando en nuestro pueblo chileno y, y bueno y esperar que se cuiden y que esto tenga una solución y que no sigamos poniendo los muertos nosotros. Sí, por supuesto. Yo igual les agradezco ustedes por, la, por el espacio que se da de, de informar esto. Eh, yo de verdad acá en Chile ni siquiera en los medios de comunicación local eh, informan lo que realmente pasa en las calles. Eh, curiosamente la semana pasada se, se, se supo de que gente de, de los partidos políticos de, de, del gobierno estaban involucrados en los casos de, de saqueo y curiosamente en la televisión no se habló más de saqueo eh, hoy con esta acusación constitucional que le estaban transmitiendo en todas partes en la televisión hablan de cualquier cosa menos de eso. entonces es súper importante el espacio que ustedes le dan a, a esta información que es importante que se sepa Bueno Marciana, cuídate mucho sé que vivís en esa zona, en la zona cero que es peligroso eh, bueno te seguiremos llamando las veces que sea necesario, acá vamos a seguir difundiendo, y bueno, mucha fuerza para nuestro pueblo. Gracias, gracias, muchas gracias. abrazo. Un, abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Hola, qué tal eh, Buenas noches, Verónica Y a todos los que están en la mesa eh, no, Me refería A lo que había dicho Gonzalo de, Del cepo eh, Con Cristina Para mí no hubo cepo este, eh, Para nada eh, Les cuento algo Mi hija tiene una amiga de, de, de la niñez y con el marido y, y dos hijos habían este programado hace tiempo un viaje a Canadá. Bueno, fueron al al banco este, y, y bueno, presentaron eh, toda la... la papeles que le pedía el banco que pasaje pasaporte no sé si alguna declaración jurada de y bueno y a, aparte necesitaban dólares eh, para el viaje ¿no? y, y, y bueno y compraron toda lacha a 9 pesos eh, en la época de christina eh, había cepo para los grandes especuladores como los que el libro macri ...que fue una una siesta para, para todos los, los amigos... Eh, ...con el asunto que, que sabían que iba a aumentar... ...compraban dólares baratos... Eh, ...vendían, especulaban... Eh, para, ...pero eh, te vuelvo a repetir Gonzalo... Eh, ...en la época de Cristina... ...no, no hubo cepo para, para la gente que verdaderamente necesitaba dólares... Bueno, gracias. Este, buenas noches. Estimados súbitos y gente como Estoy indignada por lo que pasó ayer. No sé quién es este señor eh, Roberto roberto Fernández para proclamarse presidente sin mi autorización. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy yo, la emperadora universal. Me tiene que pedir permiso. No lo voy a permitir más. Y como medida leccionadora, quiero decirles que he decidido a partir de hoy aumentar el precio de la birra para aunque sea les cueste más el festejo. Por otro lado, quise presentarme ayer a cantarle las 40, pero no pude. ¿Por qué? Simplemente porque no conseguí el helicóptero. Y el precio del bondi estaba muy caro Pero ya voy a ir Y voy a hablar con usted Señor Roberto Fernández Muy seriamente y cara a cara No quiero decir más nada Estoy muy caliente su propio cielo A pesar de que No estoy en nada de acuerdo Con lo que con el gobierno que asume y que lo único que festeje ayer fue que seguimos en democracia. Lo único que quiero es que a este gobierno le vaya bien, para que a todos los argentinos nos vaya bien y que el helicóptero presidencial no sea usado nunca más por un presidente que abandona su mandato antes de tiempo. una ventiquarta. Està bé, te lo diré. Ya no sé, me equivoqué. La risa destrozó el cristal y mi mueca te lastimó. Suelo ser un tipo fiel. Supe ser un impostor. Robé lo mejor de tu amor justo cuando... Bueno. Allá estamos escuchando las dif diferentes opiniones sobre el día de hoy y, y está bueno, ¿no? Es muy válido la, la opinión de cada uno. Mientras sigamos manteniendo sigamos manteniendo esta democracia con respeto y ojalá apartando cada vez más el odio, ¿no? Sí, Así ¿no? que bueno, esta señora que bueno, mira lo que nos hizo, subió la birra hoy. ¿Cómo era sí. la, la comandante bueno La emperatriz Emperatriz Nuremberg no, no, no. sí, Pero subió la cerveza aposta sí, O sea, no, no. lo que ella dice se cumple Ah, bueno, y si tienen el poder Esos tienen el poder y no lo van a perder Un abrazo grande para Paula Y todos los, los que nos han mandado estos audios, eh que, que han participado en este programa Muchas gracias a todos y a todas Muchas gracias sí. por ser parte de un día Exactamente Y fue el día de los derechos humanos Y sobre derechos humanos eh, Qué mejor que nuestras abuelas eh, Que todavía siguen buscando a sus nietos ¿No? Vamos a escuchar un, un spot Todos los días cuando entro Tengo una foto de Silvina Grande ahí Y le digo, bueno hija, hoy Y saludo de esa forma, ¿no? Y algún día voy a entrar y le voy a decir que lo encontramos. Todos compartimos un mismo sueño. Encontrar al nieto de Sonia y los nietos que nos faltan. Ese nieto podés ser vos. Si escuchás este mensaje, si tenés dudas sobre tu identidad, acércate a abuelas. Ellas te esperan. Entre todos te buscamos. Apretando viene el paquete. Apuraste, se va Bueno, y nos estamos despidiendo eh, y que esta tormenta esta lluvia se haga ...personalmente pienso como para... ...viste cuando tenés mucha mugre... ...te vas y te bañás... ...para sacar un poco de esta, de estos cuatro años... ...que, que no fueron tan pesados para algunos... Eh, ...exactamente porque... ...pucha acá está lloviendo... ...pero por ejemplo en Chile y sequía... ...pero en realidad es como dicen los chicos... ...no es sequía, es saqueo... ...es saqueo... ¿no? ...cruzé la cordillera después de 30 años... ...y lo que más quería ver era la nieve... ...de mi amada cordillera y se roban hasta la nieve en Chile se han robado todo y está todo privatizado es un país donde importa más el agua para una palta que el agua para el ser humano yeah. entonces bueno eh, es eh, esta ambigüedad de la vida que uno eligió de que estamos festejando un buen momento en esta Argentina por suerte donde esperamos que nunca más haya eh, un Macri eh, que está bien tienen derecho a pensar distinto todo pero no a Pisotearnos, avasallar, sacarnos las cosas Y es lo que está pasando ahora Nosotros hemos tenido más gobierno de Macri Después hubiesen entendido lo que está pensando la gente En Chile, ¿sabes lo que te dice la gente? Me di cuenta Los que están bien te lo dicen Me di cuenta que soy responsable Pero que nunca me di, eh, fui empático con el otro No me di cuenta que yo estaba bien Pero el otro estaba mal Pero no lo, me comí todo el, el verso De lo que nos vendieron De que Chile era la más maravilla del mundo Siendo que yo salí de mi casa y veía al mendigo que estaba en la calle Siendo que sabía que la mujer que viene a trabajar a mi casa Tenía que estar 10 horas parada para poder dar un plato de comida a su hijo Entonces eso es lo que nosotros día tenemos que festejar Sin olvidarnos a nuestros hermanos latinoamericanos Porque no solamente Chile, a mí porque Chile me atraviesa de plano eh, Pude ver a esos chicos que van con letreros a decir Aunque sea me voy a morirme acá en esta plaza peleando por otro mundo Claro. Y, y eso es fuerte Es muy fuerte ver de que estos chicos Están dispuestos a eso porque en este momento Hay dos personas que se van a morir Porque fueron a luchar en esa plaza Dos personas más Claro. no Entonces, eh, lo vemos a Colombia ahí que está en la calle y a nosotros nos llevan pocas noticias. Y lo único de este lugar que podemos hacer es transmitir, y encima no tenemos las noticias para saber si en este momento también está masacrando el pueblo colombiano y es duro. Entonces, tenemos tenemos una responsabilidad de estar acá, de que se escuche, porque nosotros que nos escuche una o cien personas es importante. Pero sí. lo importante es que se sepa de que esta manera Latinoamérica que tanto queremos en este momento está sangrando. Por, por mi parte, reafirmar en el primer día de, de gobierno de Alberto Fernández que las calles son nuestras. Podemos salir a festejar, pero también tenemos que salir eh, si, si hay algo que no está bien. Eh, si hay algún derecho que se vulneró. Eh, y tenemos derecho a, a manifestarnos y a que no nos golpeen, a que no nos repriman a que no nos tiran gases... Eh, y, ...y no abandonar las calles nunca... ...nos vemos el miércoles que viene... ...en el último un día... ...vamos a ver qué, qué especial hacemos... ...bien... ...bueno, pero nos vamos a ver antes de la fiesta... Ay ah, la fiesta, me olvidé de la fiesta... ...el Ginny Jan de la vida, ¿no? Ya, sí. este, ...tenemos nuestra fiesta de nuestra querida radio... ...festejando un año más acá... ...ininterrumpidos nuestros 11 años acá en el aire, ¿En así dónde que es? acá. Acá. ¿Dónde está acá? <ríe> acá en la radio, acá en el Latinco, en, la en Villanueva Nueva. Pasando de Aguas 23, Manolita 23, a la izquierda. 2368. 2368, bueno. Ahí vamos, acá vamos a estar, bueno, festejando lo bueno, este, acompañándonos, abrazándonos que lo necesitamos mucho. Eh, tenemos que eh, esto lo vamos a reflotar lo vamos a lo vamos a cambiar y lo va, va a hacer entre todos nosotros así que bueno nos vamos nos despedimos lloro por mi tierra mientras festejo mi lugar en el mundo no me queda otra que rezar por a todos los dioses de esta tierra y este planeta porque ninguna gota más de sangre sea derramada en nuestra américa querida. Estuvimos por Radio Tinku, 107.9, Mina Clavero. Por Radio El Grito, 88.5, Los Zornillos. Por Radio FM, Serras chingones 107.9, San Pedro. Y así estuvimos acompañ acompañando estos nuevos tiempos en un día. clavero FM Tinku 107.9 Viernes 13 a partir de las 21 horas Fiesta de Latinku No te la podés perder Radio 5 Despide la década con vos Show, sorteos y transmisión en vivo Baile y cantina popular Fiesta de Latinku Viernes 13 a partir de las 21 horas, Radio Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Te esperamos acá en la radio Villa Nueva 2368 en Mina Clavero.